Sí, realmente después de dos años de que no se pudo realizar por el tema de la pandemia, que no tiene sentido que lo mencioné, porque todos lo vivimos y sabemos cómo fue. Vuelvo al Espoidevi y ahora con este agregado que es Argen Carne, que algunos dicen le quita protagonismo al Espoidevi, pero yo creo que le suma, porque es una cuestión de, de que mucho más oferta, de cuestiones para visitar, para ver. Aparte, bueno, los habitantes de la comarca somos grandes consumidores de carne y toda esta muestra tiene que ver con toda la cadena. Vacuna, porcina y ovina, así que creo que, que va a llamar mucho la atención y va a tener mucho público.、Uh -huh. eh, Quinteros, cuéntenos, que para la gente que no sabe, de qué se trata Argen Carne. Argen Carne es una muestra que empezó en San Justo en el año 19 en Santa Fe, justamente mostrando las diferentes alternativas de la cadena de la carne vacuna con un objetivo final que es el consumidor. Y bueno, acá lo que va a haber, entiendo, t e n g o que hablar más con la gente de Argen Carne, es toda la, la, la demostración de cómo lograr un buen producto desde que está en el campo hasta que llega a, a la parrilla o al asador. Por lo tanto, va a haber concursos de asadores, concursos de degustaciones de carnes diferentes, y, y esto es lo más convocante. Independientemente de Argen Carne, el e s p o y i hoy está como todos los años con cicloturismo, maratón, números musicales de todo tipo. Hoy los vamos a suspender día viernes porque hay anunciada tormenta eléctrica en la hora que empezarán las actividades, pero se suman mañana lo que estaba previsto para mañana.、Uh -huh. Mañana hay una actividad muy interesante que es、eh, tres e n s a m b l e s de la Filarmónica con músicos locales tocando, y a su vez danza, baile, teatro,、eh, domingo maratón, maratón, y todo el día dedicado a la peña folclórica: el baile folclórico, folclore local, folclore andino,、eh, una obra de teatro. Así que bueno, las alternativas y las、eh, propuestas son varias. Y como siempre, e s p u e l o o es un lugar en que viene la gente con sus reposeras, la familia, su mate, se sienta y disfruta de este lugar que, aunque no tuviera nada, es excelente porque v i v i r es un, una especie de edén dentro de lo que es、eh, el、duda. norte patagónico, ¿no? Sin duda. Daniel, bueno, y en este sentido es importante también recalcar que hay emprendedores, que hay distintos puestos para ir recorriendo, para ir viendo y para seguir acompañando a la economía local. Hay distintos emprendedores, hay productores de horticultura del IDEBI, de plantines, hay emprendedores de productos ya más elaborados, de frutos secos, de embutidos. Realmente una propuesta muy interesante. Bien, Daniel, le a g r a d e c e m o s No, gracias a vos.